Muy buenas, eh, les habla el licenciado Sebastián Prates, licenciado en nutrición. Vamos a hablar un poco de lo que va a ser el taller de huertas en pequeños recipientes y su educación nutricional. Me han preguntado primero por qué un cupo de 12 personas, cuando la instalación es grande y se ven en la foto que grande y por... Bueno, eso es porque eh, esto es un taller donde hay práctico y teórico. Entonces en la parte práctica yo tengo que estar en todo. Y si son manos, no puedo estar en todo. Entonces, yo quiero que la, la, la gente vaya, trabaje y aprenda. Todos. Y no que uno miren y el otro trabaje. Es básicamente por eso. Porque yo tengo experiencia en todo esto. Mucha experiencia. Entonces, yo sé que más de 12 personas, yo con 12 personas, estoy ahí. Pero no en más. Es por eso. Y bueno, eh, en la descripción de, de lo que va a ser el, el evento, tienen todas las etapas de ese taller. Y además, bueno, eh, sí, se llevan, ustedes no tienen que llevar nada, de hecho se van a llevar cosas de ahí. Nosotros llevamos tierra, llevamos semillas, llevamos plantines. La gente se lleva todo eso para la casa, además de, de haber aprendido en, en todo el taller, ¿verdad? Así que se lleva materiales también. Inclusive se lleva recipientes ya hechos, ya sembrado con, o con un plantín, ¿verdad? O con plantines. Así que, bueno, eh, eso también es importante, que se lleven cosas, ¿no? Más allá también de aprender, que, que es lo más importante. La instalación está echada, está cerca de las horas bordones. Sí. Así que no, no hay problema con eso. Y después toda la parte nutricional, porque bueno, eh, por supuesto. Eh, ¿qué hacemos después con todo eso, no? Porque yo puedo ir a la cocina, después iba a ser un desastre descomunal. Entonces, se realiza educación nutricional con todos los tipos de comida, las recomendaciones, los mitos. Hay mucho mito, mucho mito, mucho. Vamos a ser claro, hay mucho humo, ¿verdad? Sobre el tema. Y todo, y usted si se fija, todo el mundo le está vendiendo la dita de moda, la dieta que, que, que, que cada uno tiene su, bueno, todo eso es pseudociencia, ¿verdad? Que yo le recomiendo que no gaste tiempo ni dinero en eso, ¿verdad? ¿Cuántas hay? Y a usted no le, no le resulta sospechoso todo eso, y por supuesto. Entonces nosotros tenemos trabajamos con enfoque científico avalados científicamente y eso es muy importante para un profesional y más de la salud también vamos a hablar de, de las compras cuando va al supermercado eh, porque una huerta no le va a solucionar es decir, usted tiene el supermercado con una cantidad de cosas más entonces, Eh, vamos a hablar de, de, de, de las compras del supermercado, del etiquetado de alimentos. Vamos a hablar de etiquetado de alimentos y le vamos a enseñar cómo... No sólo cómo leerlo, sino cómo entenderlo. <ríe> cómo entenderlo. Y bueno, y en eso se van a ir las 4 horas del taller. Es que se aprende mucho, ¿verdad? Esto es muy práctico, ¿no? Esto es muy práctico, acá no vamos a hablar de, de... No, no, esto es muy práctico. Usted va a aprender para hacer una huerta. Que esto es ideal para hacerlo en, en, en patios, en azoteas, en balcones. Pero si tiene un terrenito también lo puede aplicar, ¿verdad? Obviamente. Eh, así que de eso va, va, va a tener esas dos etapas. La parte de huerta y la parte de nutrición. Que vaya si es importante, ¿verdad? Bueno, y, y mi experiencia en todo esto, bueno, eh, ya de chiquito, ¿no? Yo andaba, en la, andaba en el campo, digamos. Sembrando, cosechando, ordeñando, arriba los caballos, me gustaba mucho andar a caballo. Ya de chiquito. Eh, y bueno, después estudié licenciatura en nutrición, y bueno, después estudié licenciatura en nutrición. Me recibí en la Universidad de la República y siempre anduve con este tema, y inclusive asesorando académicamente y, y haciendo actividades sociales también sin fines de lucro, para hago muchas actividades sociales para, para la gente necesitada, para lugares olvidados. Es, un rollo, es la parte del rollo social que uno tiene. ¿no? Y, y bueno, este me he hecho mi lugar en esta área, un lugar creo que respetado, por, por enfocarme con un perfil científico, digamos. Así que, eh, igual cualquier duda que tengan les puedo mandar mi currículum, no tengo problema. Así que, bueno, los espero para que se anoten, es un sábado de tarde, no hay excusas, y la van a pasar muy bien, y van a aprender mucho, y van a ser insatisfechos. Hasta luego.